Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Pero hoy eso no es lo importante. Lo importante es el lugar al que hemos ido. Un lugar diferente y especial. Un viaje que no esperabais ni vosotros ni nosotros. Vamos a descubrir qué hicimos este día sin tener nada planeado y vamos a descubrir ¿Cuál es la mejor hamburguesa de España? Te vamos a contar todo sobre cómo podemos saber esto en el viaje de hoy. ¡Vamos allá! The Champion Burger. Así es como se llama el lugar que vamos a visitar esta semana. Para Félix, además, fue una sorpresa. Llegamos hasta allí y tú no tenías ni idea de a dónde íbamos, ¿eh? Claro, hay que decir que tú me dijiste que íbamos a un sitio. Yo ya intuí que estaba relacionado con la comida. No sé por qué. No sé por qué. De hecho, <risas> creo que, que nadie sospecharía de, de eso. Y claro, hubo un momento que paseando hacia el lugar había carteles, los típicos carteles de autobuses, que creo que se llaman marquesinas, ¿no? Sí, en las marquesinas, en los espacios que hay, en las paradas de los autobuses para poner publicidad y carteles y todo esto. Exacto, y ahí fue cuando vi que había un cartel anunciando algo y estaba cerca de, de donde íbamos porque ya me habías dicho que era por el Muelle 1 y claro, no llegué a ver qué, qué era, pero sí vi que era algún evento y entonces ahí fue cuando te dije, eh, creo que están anunciando donde vamos... En, en, en las marquesinas y ahí es cuando tú te diste cuenta que no solo eran las marquesinas sino los propios autobuses porque había autobuses que te llevaban hasta este evento y claro es una sorpresa hasta que ves un autobús con una hamburguesa gigante que en este caso pues no, no la llegué a ver porque iba yo como un caballo en la feria, ¿sabe? mirando a, hacia abajo y al final resulta que fuimos a, a, a un sueño porque esto para mí es un sueño a, a valorar hamburguesas Vale, pero antes de empezar y entrar en materia, vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Básicamente, yo no lo conocía, pero es un evento que lleva un par de años haciéndose en España y creo que está patrocinado principalmente por, por Uber Eats. Ahora contaremos cómo pedimos la hamburguesa y cómo fue la experiencia, porque fue algo curioso. Yo, personalmente, nunca lo había experimentado. Y es un evento que, a lo largo de varios meses, visita varias ciudades de España. El año que fuimos nosotros, pues fueron a Castellón, Alicante, Madrid, Zaragoza, Sevilla. Y cuando vinieron a Málaga, Mar se enteró. Yo no había visto nada. La verdad que me podría haber salido la típica noticia o algo y ahí me habría hecho el spoiler. Pero cuando tú me dijiste, he visto algo que te va a gustar mucho, así que intenta no ver nada. Y tuve bastante suerte porque hay ocasiones que, que nos pasa eso, ¿no? Que vemos las noticias y, y nos salen prácticamente las mismas y ya no podemos darnos un poco esa sorpresa de ir a un sitio inesperado, ¿no? Sí, claro. Además, es que yo lo vi, en, me acuerdo perfectamente, porque me salió un anuncio en Instagram y no le di mucha importancia. De hecho, me pareció, por las fotos y los vídeos, que no era aquí. De hecho, probablemente el primer anuncio que yo vi no era aquí, en Málaga, era en otra ciudad. Entonces, cuando lo vi, pensé, ah, bueno, pues bien, sin más, y cada vez, claro, vi el anuncio completo, Instagram sabe perfectamente lo que haces, entonces cuando vi el anuncio completo pues me volvió a salir el mismo anuncio una y otra vez, lo vi varias veces y una de las veces ya dije, wow, es que sí que van a venir aquí, van a pasar por varias ciudades, van a estar aquí y es como eso, como un concurso de hamburguesas, es algo que yo tampoco había visto nunca antes, sabía por supuesto que, que te iba a gustar. Y dije, oye, pues intenta no, no, no mirarlo, lo que has dicho, para, para llevarte la, la sorpresa. Porque además me pareció que lo hicieron en un sitio muy chulo. Eh... Todos los que nos estáis escuchando ya habéis viajado por el Muelle 1 de Málaga. De hecho, es uno de los primeros viajes. Y después, con el paso del tiempo, sé que hay gente que ve algunos viajes y otros no, porque no le interesan tanto. Pero este del Muelle 1 tiene en común... Todos tenéis en común, yo creo que, que, que lo habéis visto. Todos sabéis qué es el Muelle 1 porque es uno de los primeros viajes. Y esto está, pues, al final del Muelle 1. Cuando el Muelle 1 termina, está el faro, el paseo... El paseo de la farola, del faro del puerto de Málaga. E hicieron todo esto así como muy metido en el, en el puerto, muy al fondo. Entonces las vistas desde el sitio también eran increíbles. Estábamos encima del mar, por así decirlo, en el puerto. No es que estuviéramos en una altura, pero veíamos Málaga al otro lado. Estábamos rodeados de, de mar un poco y no sé. Me pareció muy bonito el sitio que, que eligieron. Y bueno, tú llegas allí, Félix, ¿y qué te encuentras? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué pues, es eso? Pues vi el nombre de Champion Burger, ya ahí puede intuir que iba de hamburguesas y ya fue cuando me, me explicaste un poco en qué consistía todo esto. Y claro, hay una parte muy guay de todo esto y es la parte de los food trucks, ¿no? Que no, creo que es un anglicismo, no sé si hay... Food trucks, es que ah, bueno. ¿Cómo se dice eso? No hay una palabra en español. Bueno, sería camiones de comida, ¿no? Lo más parecido. Sí, son camiones de comida, son... sí. Pero es cierto que no hay... creo que no hay puestos ninguna palabra. Puestos de comida, son puestos de comida, pero claro, es que tienen sí. ruedas. Claro, claro, pero cuando nosotros decimos puesto de comida, a lo mejor puede ser más el típico mercadillo gastronómico o algo así. Pero es cierto que... Que cuando ves el típico camión o el típico autobús decorado que sirve comida y suele ser comida llamativa y tal, eh, no, no hay palabra en español. Entonces, eso me parece muy guay porque nada más entrar, no sé cuántos camiones habría en total, pero probablemente, bueno, en el vídeo damos un rodeo y vemos todos. Pero es que puede haber 20 camiones de comida diferentes, cada uno con sus colores, con su decoración. Y, ¿Y con su hamburguesa. Porque todas las hamburguesas eran diferentes. Claro, eso es lo que iba a decir, que muchas veces la temática de la hamburguesa tenía relación con la decoración de, de en este caso, de, del camión, ¿no? Del, del food truck. Y claro, eh, no sé vosotros si os gustará este rollo, ¿no? La verdad que a mí me encanta, echas una, un, una noche muy guay porque das un paseo, ya huele a hamburguesa por todos lados, te entra hambre, ves eh, los camiones, las decoraciones y... Para empezar, lo más llamativo ¿no? es cómo tenías que pedir las hamburguesas. Por supuesto, bueno, y esto es que nos pasa mucho últimamente. Y puede que este consejo haya muchas personas que lo vean súper obvio, pero de verdad lo vemos tanto que, que yo, me, yo siento la necesidad de decirlo. Y es que hay dos formas de pedir. La, la forma de esperar cola como toda la vida y la forma correcta, que es pidiendo... Eh, A través del móvil. Es decir, como estaba patrocinado por Uber Eats, tú te podías bajar la aplicación, pedir tu hamburguesa, la pagabas y la aplicación te notificaba cuando la hamburguesa estaba lista. Entonces, tú te acercabas al puesto de comida, enseñabas tu móvil y te daban la hamburguesa. Y nos encontramos en una situación que había una cola de... 30 personas esperando su hamburguesa, nosotros llegamos y nos saltamos la cola. Bueno, nos la saltamos entre comillas porque fue todo legalmente porque la habíamos pedido previamente. Y nos dieron la hamburguesa. Y había gente que se nos quedaba mirando, flipando, como eh, llevamos 15 minutos de pie y llega este tío y, se, y le dan la hamburguesa sin, sin más, y es que es algo que... Y es que Félix se pasó toda la noche quejándose de la gente que estaba haciendo cola y que no se le había ocurrido pedir la hamburguesa por la aplicación. Todo el tiempo, cada vez que íbamos a recoger una hamburguesa, que por suerte, gracias a Dios o a lo que sea, por suerte tardábamos muy poquito por lo que él mismo acaba de explicar... Pero eh, da igual, los cinco minutos que tardaban en darnos la hamburguesa, lo único que hacía Félix era decirme, pero es que esta gente, ¿qué hace aquí? Pero es que esta gente, ¿por qué no pide por la aplicación? Pero la gente es que es tonto, o la gente qué le pasa? Pero pues es que nos ha pasado, <risa> recuerdo también, en el Palacio Real de Madrid, cuando un montón de gente haciendo cola para las taquillas, por ejemplo, y, y dices, bueno, nadie... No, no, no, perdón, en el Palacio Real de Madrid no fue, fue en, en el Museo Reina en el Sofía... Cuando, de hecho, ese día las entradas eran gratuitas, nosotros las compramos online y había una cola que no tenía ningún sentido. Eh, el Reina Sofía está en uno de los laterales de, de, una, de un cuadrado, que es una plaza, y la cola rodea prácticamente toda la plaza. Había, no sé, 100 personas fácilmente, incluso 200, no sé. Eh, Estábamos en el ascensor, sí, sí, en la segunda la... planta, lo veíamos desde arriba... Todo y... La cola daba la vuelta... A, y recuerdo la... que dije, bueno, a lo mejor yo lo pude pedir con anterioridad... Pero ahora en internet eh, no, no se puede pedir o lo han cerrado. Y recuerdo entrar en la web y no, y me dejaba comprar las entradas. Y si tú comprabas la de entradas, ibas por la cola de al lado que no veía absolutamente nadie... Enseñabas eh, la entrada en el móvil y entrabas. Y es como, ¿cómo puede haber tanta gente...? Entiendo que puede haber gente mayor que, que, que, bueno, que no lo entienda mucho o que prefiera el método tradicional o que no, no, no desconozca esto, pero había un montón de gente joven y yo decía, pero, pero ¿cómo esta gente que se pasa el día con el móvil no sabe estas cosas? Entonces, bueno, vamos con las hamburguesas. Que me... La única razón que yo encontré a eso, quiero decirlo, por favor, la única razón que yo le encontré es que la gente quisiese pagar en efectivo. Pero era gratis. En, en las hamburguesas. Ah, vale, bueno. En las hamburguesas. Que la gente estuviese haciendo cola porque quisiesen pagar en efectivo o algo así. Si pides a través de la aplicación de Uber, tienes que pagar con tarjeta. Entonces, a lo mejor, sobre todo esos chavalitos más jóvenes, tal vez pues tienen dinero, les han dado algo de dinero a sus padres y no, no pueden pagar por, por el banco. Pero bueno, sí, lo importante... El caso es que se podía pedir a través de la aplicación de Uber Porque Uber patrocinaba el evento No sé ya muy bien cómo lo hacen Pero bueno, pues Uber se lleva su, su parte, por supuesto Y después en el evento había una cosa muy chula Que es que en uno de los camiones tú podías ir y comprar una tarjeta Una tarjeta específica para este evento Una tarjeta que vas a recargar con dinero, por supuesto Y puedes usarla para comprar las, las hamburguesas Nosotros no lo hicimos Lo hicimos a través de la aplicación Nos parecía mucho más fácil y cómo Y bueno, la verdad es que el recinto era chulísimo. Había muchísimas mesas y muchísimas sillas. Creo que fuimos un día entre semana o al menos jueves o viernes, algo así. Eh, tratamos de evitar siempre los fines de semana para que no haya tanta gente pero no tuvimos ningún problema para sentarnos a, a comer. Las mesas eran grandes, había gente que no, que no tenía relación, que no eran amigos sentados en la misma mesa, eso no, no era un problema. Además, había música, a medida que se hizo de noche se encendieron las luces, empezó la música, se creó mucho más ambiente y también había una barra enorme para vender bebidas porque en los food trucks estos solamente vendían comida y principalmente hamburguesas. Creo que había alguno de patatas, alguno de helados, pero un par de ellos y el resto eran todos de hamburguesas diferentes. Cada tienda, cada negocio, tenía su nombre, como ha explicado Félix, su camión, diferente, decorado de forma diferente. Y cada uno llevaba al concurso una hamburguesa. Es decir, tú no podías pararte en uno de estos puestos y pedir cualquiera de las hamburguesas de su carta. No. Ellos te ofrecían la hamburguesa que estaban presentando al concurso. Y la verdad es que lo pasamos de maravilla. Fue... Un evento maravilloso, fue muy divertido y um, probamos muchas hamburguesas, ¿no? Al final, ¿cuántas fueron? Pues probamos cuatro hamburguesas y tengo que decir que cuando me ha recordado lo de la barra que había en el centro, eh, se me han venido expresiones a la cabeza como nos costó un ojo de la cara o nos metieron un sablazo, porque la verdad Hagamos que... Hagamos un riñón por la vez. Porque la verdad que creo que pedimos un tinto, que era una botella de, de cristal, bueno, que te la rellena... Bueno, una botella, un botellín. Un botellín de cristal, claro. que era de, no sé si 25 centilitros o 33 como máximo, pero creo que no llegaba a 33. Y creo que nos costó 4 o 5 euros fácilmente. Entonces, nos costó un dineral. Entonces, el vaso nos costó un euro, cierto. uno o dos euros nos costó el vaso y nos dijeron, lo podéis recargar, pero creo que no lo recargamos en ningún momento, ¿no? No, no, no lo podíamos recargar, lo que podíamos hacer es pedir eh, otra bebida y ya no nos cobraban el vaso. Pues pero, eso, pero porque nos rellenaban el vaso que habíamos comprado? Bueno, pero no En es... cierto modo, compramos el vaso. Claro, es que has dicho rellenar y suena como cuando vas a un bufeto no, o algo no, que no, puedes... No. no, no, ahí no puedes rellenar no, nada. No, no, no. Te cuesta 5 euros el botellín y te lo bebes de dos buches. Pero te lo ponían como si fuera una, una promoción maravillosa. Sí. El vaso te cuesta 2 euros, pero en, el segundo, en la segunda bebida que pidas, el vaso ya no te lo cobramos. Ya. Pero claro, estuve a punto de decirle... Pero me lo puedo beber del botellín sí, y sí. no me cobras el vaso. Y está guay cuando encima te dicen, pero si es que es por el medio ambiente. <risa> es que... Bueno, el vaso era de plástico, hay que ser honestos. En este caso no, no estaba mucho pensando en el medio ambiente. Pero, pero, pero bueno, el vaso es chulísimo. A mí me gusta para ponerlo en el vaso. Látices. Está guay, lo, lo, tenemos, lo tenemos por ahí. No sé si porque nos costó dos euros o porque no... Yo lo mucho. quiero guardar para siempre, nunca lo tires. ¿sí? Para justificar el precio. Pero, pero no, probamos cuatro hamburguesas. Y. Y eso, como bien has dicho, había una hamburguesa por stand, había patatas y tal, pero no, no podían ofrecer ninguna carta. Simplemente cada uno presentaba su hamburguesa diferente, cada stand tenía su nombre, cada hamburguesa tenía su nombre, y tú, después de, de probarla, pues tenías que valorarla. Entonces, vamos a, a decir en orden qué hamburguesas fueron las que probamos. La primera, que fue. Un... Pero un momento, ¿las vas a decir en orden tal y como las probamos? No ¿Y si las son. dices en orden de la peor a la mejor? Ya es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver, creo que hay una que tenemos claro que fue la peor. Entonces podemos... Creo que sí. Podemos quitarnos esa. Venga. Probamos cuatro hamburguesas, así que vamos a hacer nuestro top cuatro. <risa> la peor. Me da mucha pena porque nunca me gusta decir las cosas malas de la gente, pero la peor fue la hamburguesa de Torrico. Está, Eso, está gracioso el nombre, ¿no? Que no claro, es un juego de palabra, ¿no? Sí. Porque estaba junto, torrico, pero también significa torrico, que si la separamos es como todo rico. Que todo que, rico, muy rico, ¿no? Que lo que quiere decir es que todo está rico ahí. De hecho, en Andalucía lo decimos mucho, ¿no? Esto está torrico. Exacto. Esto está torrico, significa está muy bueno, está o, muy rico. O todo bueno. Ya <risa> si nos metemos. Eh. Eh, el nombre de esta hamburguesa es Katsu Oklahoma Sun algo así y es un sándwich cómo lo dirías en andaluz cómo crees que lo diría tu madre casu oklahoma san bueno y mi madre peor o la mía yo. claro casu klahoma san bueno tú has puesto un poco de acento bueno, parecías okay. un poco que te salen japonés claro es que los, los tres días que he estudiado japonés se me notan <risa> Es un sándwich japoamericano con carne de vaca guayu y black angus. Eso habría que verlo, si es guayu y black angus, habría que verlo por el precio que tiene. Cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa secreta Oklahoma. Entonces era un sándwich japoamericano con carne de vaca guayu y black angus, eso habría que verlo por el precio que tiene. Cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa secreta Oklahoma. Que por supuesto, pues no sabemos qué tiene. Casi todas las hamburguesas tenían algo secreto, algo que no quedaba claro. Como, como el ingrediente secreto de la Coca-Cola, ¿no? Esta hamburguesa, la carne estaba cruda. A mí, yo no como carne cruda. La carne en general no me gusta demasiado, pero si no está hecha... No sé. Siento que, que, que esa vaca guayu todavía, todavía podía vivir. <ríe> estaba dentro de la hamburguesa, pero sí... Le haces el boca a boca, todavía esa vaca se va y, y, y puede hacer su vida. Eh. Y se va a pastar, ¿no? Sí, estaba, estaba viva, Félix. Yo tengo que decir, porque a lo mejor hay gente que le gusta la carne y dice, bueno, mal, a lo mejor a ti no te gusta la carne y, y tal. A mí me gusta bastante la carne. Hay que decir que muchos conocerán eh, la carne de Guayu y Black Angus y dicen, guau esto, tiene una hamburguesa de esto, no puede salir mal. Eso es lo que Pero pensé no, yo no. y por eso pedimos la hamburguesa. Pero es cierto que estaba un poquito cruda. A mí eso no me importaba porque eh, en España al menos hay una competición con Argentina de que en España eh, nos gusta la carne cruda y allí eso lo ven casi como una aberración. Entonces no sé en tu país si es normal eh, pedir la carne eh, poco hecha. No pero... todas las carnes. Es verdad que hay algunas carnes que se comen poco hechas o tienen puntos de, de cocción diferentes, pero sí. Pero es cierto que el, el liquidillo, los jugos de la carne empaparon un poco el pan y, claro, las comparaciones son odiosas y en comparación con las otras que probamos, esta fue la peor. Es así. Después de esta hay dos que están bastante, bastante ahí eh, en el mismo punto. ¿no? Hay, que, hay que decir que después de esta el listón suba muchísimo. O sube muchísimo. Sea... Sube muchísimo, sí. Esta hamburguesa no nos gustó. También cada día pueden salir las hamburguesas de una forma diferente y probablemente el local sea bueno. Pero sí, después sube el nivel un montón. Y tomamos una hamburguesa, una hamburguesa smash, que esto es una cosa como muy moderna, doble ternera smash, salsa Brad Pitt, ni idea, queso cheddar salsa X, no sabemos qué salsa sería, mermelada agridulce de cebolla y bacon ahumado en madera de manzano. O sea... <risa> La hamburguesa se llamaba California y, y la hamburguesería que había presentado al concurso esta hamburguesa, Umbrella de Champion Burger. Una hamburguesa muy sencilla, a pesar de todo lo que pone, porque el nombre también parecía que entraba en el concurso, a pesar de todo lo que pone, la hamburguesa era bastante sencilla, pero estaba muy buena. Fue una hamburguesa que estaba muy, muy buena, repetiría sin duda. Está muy buena porque es verdad que las hamburguesas smash, que al menos en España no, sé, no se habían visto mucho, no eran muy conocidas y últimamente eh, la están haciendo mucho. Y tienen un sabor especial, no sé, la carne está un poquito crujientita y estaba muy rica. A pesar de que no era carne de guayu ni, ni ninguna locura, estaba al final o a, a nuestro parecer estaba mucho mejor que la otra. Y en segunda posición hay una hamburguesa que nos llamó la atención porque tenía una salsa característica de, de Canarias, o nosotros que hemos ido a Tenerife, pues allí se lo echan a, a, a todo, y es el mojo de, de Canarias. Y esta hamburguesa, o oh, perdón, la hamburguesería se llamaba El Rancho de Santa África, que también me recuerda al Rancho de Nino, que es un guachinche de allí, por ejemplo. <ríe> ¡Que está buenísima! La hamburguesa en cuestión se llama Ranchísima, y estaba hecha con... ranchisísima Ranchísima. importante ¿cierto? importante eh, tenía bueno tenía el pan era un brioche casero tenía salsa emi rancho chuleta de guayu queso Monterrey melosa bechamel con ceniza de bacon y... todo ingredientes como muy prometedores no esta hamburguesa estaba muy muy buena porque tenía mucho queso y mucha salsa creo que era la clave de esta hamburguesa Pero si esta hamburguesa tenía salsa y estaba buena, la hamburguesa que tenemos en el top 1 es la mejor hamburguesa que yo me he comido en mucho tiempo. La bichota, como Carol G. La bichota de Tarantín chiflado. La hamburguesería se llama Tarantín chiflado. La descripción de la hamburguesa es esta. Bomba de queso ahumado frito con Pickles caramelizados en salsa japonesa sobre vaca madurada. Es que después de bomba de queso, a mí todo lo que pone me da completamente <risa> igual. Des yo, o sea, yo leí bomba de queso y dije, vamos a pedir esta. Y encima venía como una jeringuilla para que tú le inyectases a la hamburguesa más salsa todavía, más queso todavía. Mirad, no sé ni qué decir. Fue increíble, increíble. Hay que decir que a pesar de que la descripción pone que, que lleva salsa japonesa, realmente eh, es una hamburguesa mexicana. Los que estaban haciendo la hamburguesa eran mexicanos y cuando le dabas un bocado a esa hamburguesa, mmm, sabía a México. Es decir, no sé, creo que tenía pico de gallo. Es, tenía un sabor a México. Sí. Tenía también cheddar fundido y la salsa que, que había en la jeringa era salsa Gucci. No sé muy bien qué es, pero era lo que tenía. Y eso, hay que decir que lo de la jeringuilla no nos lo esperábamos, es decir, no lo ponía en ningún lado y cuando nos dieron la hamburguesa y vimos la jeringuilla, eh, fue como, bueno... Es que encima la hamburguesa era bonita. Claro. La mejor hamburguesa que me he comido nunca. Mereció la pena ir a este sitio, a este concurso, fue muy divertido, pero esta hamburguesa fue sin duda alguna lo mejor de lo mejor. Y ahora queremos saber si vosotros alguna vez habéis ido a un concurso como este, si los food trucks son típicos en vuestros países, y lo más importante que queremos saber es lo de la carne. Si os coméis la carne hecha, como las personas normales, o también sois los de la carne cruda. <risa> Nos vemos, como siempre, en el próximo viaje. Esperamos que hayáis aprendido y disfrutado mucho con nosotros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!